Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El final del año 21 y el comienzo del año 22 ha traído, entre otras cosas, una multiplicidad de fiestas nocturnas en diferentes partes del departamento, en diferentes partes de la costa,、Hay、algunas permitidas, otras no. Algunas con un sonido adecuado, por llamarlo de alguna forma, otras bastante estridentes que se puede escuchar a varios kilómetros, literalmente. Y allá recibíamos información de vecinos de la zona de La Barra y Montoya que, justamente por una situación de estas características, No han estado pasando bien las últimas noches, ¿sí? Estamos en comunicación con Jorge Giribone, que es vocero de los vecinos, justamente de la zona de La Barra y Montoya, en una situación que se genera desde el parador SAF por ruidos molestos. A ver qué es lo que pasa, Jorge. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, Tocayo.、Eh, bueno, sí, efectivamente. Sí, está difícil para dormir. Está pues, difícil para dormir. Está muy difícil. No es la primera vez. Ya venimos con una larga historia con este parador y con el hotel. Pero bueno,、eh, el 29 h i e r una m e g a fiesta. El parador Jaf, que depende, está administrado por el Punta del Este Resort, que pertenece a la empresa Vidaplan.、Eh, y el ruido fue tan este, alto, los decibeles, que Yo estoy a tres cuadras, los vidrios de mi casa temblaban, ninguno, ningún vecino pudo dormir.、Eh, este, sabemos que fue una cantidad extraordinaria de gente, o sea que no sabemos qué pasó con el aforo, con la el consiguiente riesgo sanitario. Y este, además, todos los que fueron a la fiesta、eh, estacionaban en cualquier lado sus vehículos, en nuestros jardines, este, haciendo que las alarmas perimetrales saltaran, no les importaba. Tuvimos una verdadera invasión de nuestra zona y de nuestras propiedades por este evento. Y luego, a la salida, que además se extendió hasta las siete y media, ocho de la mañana con el ruido,、eh, hubo peleas, escándalos, v i d r i o s rotos, choques.、Eh, una, este, eh, dejaron un, un, un rastro de, de basura desde la, el lugar de la fiesta, d el parador Jaf. Hasta el ANCAP de la Barra, a donde también hubo desmanes, este, escenas de pugilato entre los que asistieron a la fiesta y los encargados de, de la estación de servicio. Y, y bueno, este, en, en los hechos, digamos, tenemos un, un evento que, con un ruido excesivo que afecta e l derecho de los vecinos a descansar. Cuando nosotros llamamos al municipio de San Carlos para quejarnos, nos enteramos que. Fueron inspectores del municipio a las、eh, cinco y media de la mañana, porque la fiesta tenía autorización del municipio、eh, hasta, la, hasta las cinco.、Eh, hubo, este, Se generó una situación muy violenta con los administradores, que es cosa que no es nueva. <coughs> Tuvieron que llamar a la policía y finalmente a las siete y media, ocho de la mañana, lograron que se cortara la música de la gente afuera. Este. Para nuestra sorpresa, volvieron a hacer este, la misma fiesta, a l 31 de la noche. Entonces, cuando llamamos para preguntar, nos informaron de San Carlos que los administradores del hotel este, habían、eh, obtenido una habilitación de la Dirección de Higiene de la Intendencia de Maldonado, con una excepción para extender el horario hasta las 7 de la mañana. O sea que no solamente consiguieron en 24 horas una nueva habilitación, Sino, una, además, una excepción para estar hasta las 7 de la mañana, que por supuesto tampoco respetaron, ¿no? Siguieron este, con el ruido. Jorge. Entonces, ¿qué una pregunta realmente? Este, ¿qué, ¿Qué capacidad de convencer a la gente, ¿no?, para obtener una habilitación. Yo, la verdad es que tengo ganas de llamarlos y preguntarles: sí, ¿pero sí, qué le dijeron al señor Piris, que es el director de, de la Dirección de Higiene, este, para convencerlo de que les diera esta habilitación? n Eh, dos, realmente hay que p r e g u n t á r s e l o ¿no?、Sí. Dos, sí. dos o tres preguntas quiero hacerle porque、sí. tenemos que ubicar hasta geográficamente también, de repente, a algún oyente que nos está escuchando. Esto sucede sí,、claro. eh, entre la barra y manantiales en el parador que está sobre mano derecha, que es un quincho enorme、Exacto. y que pertenece sí, al ex hotel Mantra, ¿es así? Exactamente. La fiesta, la nombre fiesta nombre, es en la playa. Pie, ¿no? Bien, la fiesta es en la playa. Sí, sí, La fiesta es en la playa, o sea que en un barrio residencial hay un grupo privado hace una fiesta en un lugar público.、Uh -huh. o sea, no entendemos cómo consiguen habilitación para eso, porque en general todos los lugares de diversión nocturna están acustizados las fiestas ocurren dentro del local. Digamos. Este, acá no, y no les importó digamos, el volumen de ruido que fue en Tornal, y encima nos enteramos que va a haber dos fiestas más. Bien. Una probablemente hoy, la otra este, el 7. Entonces,、eh, en los hechos, Jorge, ¿sí? ¿usted quería hacerme alguna otra pregunta? No, quería preguntarle si habían hecho algún trámite para tener una entrevista con el director del de de área correspondiente a la intendencia, con Jorge p í r i z Nosotros con Jorge p í r i z tenemos contacto constante. Él sabe perfectamente que nosotros este, estamos.、Eh, Muy fastidiados con este tema porque están pasando por arriba de nuestros derechos este, y no ha he hecho nada. Y, y además, sabemos que el intendente Antía está perfectamente al tanto de esto. Entonces, fíjese que esto afecta el derecho de todos los vecinos de la barra a descansar. Y... Afecta el, el, el turismo por esto, digamos, estos ruidos, ya que sabemos que hay inquilinos que se han quejado y que, o que han suspendido el alquiler por, por estos eventos, justamente. Eh. Además, este, nos preocupa mucho el tema del aforo, ¿no? Y el, el, el alto riesgo sanitario que eso provoca. Este, porque, digamos, este, estamos seguros que nadie controla el aforo. Especialmente en este momento que con la variante Omicron hay una dispersión importante. Este, y estos eventos son justamente mega dispersores del virus del COVID. Entonces, este, es una especie de. de, de De suicidio, hacer este tipo de fiestas. Nosotros, Jorge, lo que pedimos es que,、eh, pues ya estamos cansados de estas situaciones, que están、eh, perfectamente en conocimiento del señor p i r i del intendente Antía, y, y este, del señor Pierluigi Taliento, que es el administrador de Vida Plan,、eh, que es la empresa que es dueña de, tanto del, del Punta del Este Resort como de la administración del Parador. Como del casino de acá de la de la barra, ¿no?、Eh, estamos cansados de este de de, que, de este tipo de situaciones. Queremos, pedimos, es algo que mi i n t e n d e n t e Antía, en modo de reelección, dijo alguna vez: que este, no se hagan nunca más fiestas de este tipo al este del arroyo Maldonado. Que se concentren en el placer, este con horario limitado, con. Controles de alcoholemia en locales acustizados, como corresponde. Y bueno, Jorge, nosotros, digamos, ya hemos recurrido a los medios, nos hemos comunicado muchas veces, estamos en contacto constante con el señor Piris, también con el i n t e n d e n t e Antía y con el señor Caliento, y a, a quienes consideramos responsables por esta situación. Y bueno, si esto. No se modifica, vamos a tener que recurrir a la justicia, a los vecinos de la barra. ¿De qué manera?、Eh, le con, con, ¿De Le hablo con... o ¿Cómo? qué manera? ¿Por qué v í a acudirían a la justicia?、Eh, sí, vamos, vamos a por daños y perjuicios, ¿no? Porque este, uno tiene derecho a descansar después de todo el año de trabajar, o aquellos que juntamos este,、eh, toda nuestra vida, nuestros ahorros, para comprar una casa y la queremos alquilar. Los inquilinos se quieren ir por estos escándalos. Aparte de eso, toda la violencia que traen aparejados estos eventos, con las peleas, con los robos, con los choques, con las situaciones de gente que está alcoholizada o, o bajo la influencia de otras sustancias, porque no seamos n a i v s ¿no? Ya sabemos por dónde pasa el negocio acá. Entonces,、eh, pensamos que esta es una zona residencial, queremos que se n o s respete. Bien, y, es y mientras、situación. esto sucede,、eh, ¿hay allí algún tipo de, de, de operativo, de control de tránsito, de inspectores, de, de, de policía de tránsito? ¿Hay, hay algo ahí、no、que tra la, trate, trate fiesta, fiesta, al menos、no、de, de ningún... ordenar un poco eso? No, frente a la fiesta no hay absolutamente ningún control. Sí hubo controles de alcoholemia en el puente del、uh -huh. arroyo, pero、uh -huh. este, no sabemos. Y esos controles、eh, perduraron hasta las 8 de la mañana. Y de todas maneras, la gente siguió, digamos, este, deambulando por la zona hasta las 10, 11 de la mañana. Para esa hora, los controles ya se habían ido. Claro. Entonces, pero、eh, no es necesario, Jorge, hacer estas fiestas acá. No, no queremos que se hagan. Nos, nos genera mucha violencia y no, no se respetan nuestros derechos. ¿Desde, cuántos,、eh, desde cuántos, tenemos... veranos, cuántos veranos hace que se repite esta situación? Bueno, mire, para dar una idea, en el 2017 hubo otra mega fiesta este, que logramos, después de intensas gestiones en la dirección de higiene, logramos parar, este, porque tenían planificadas varias. Después se hicieron este, cuando、eh, un juez le prohibió al Punta del Este Resort operar el casino de acá de la Barra por el conflicto que tienen en el Hogar o t a Decidieron en el 2018 alquilar el, el local del casino para hacer diez fiestas, diez días consecutivos a adolescentes que duraban hasta las seis de la mañana. Imagínense la cantidad de adolescentes que pasaban por la puerta de mi casa, que hacían sus necesidades en mi jardín, que dejaban el auto estacionado en mi garage, que se peleaban entre ellos.、Eh, ahí tuvimos que hacer una denuncia en la policía. En la intendencia de Maldonado, en el municipio de San Carlos, en el Inau, y cuando le mandé copia de las denuncias al señor Taliento, el administrador del hotel, ahí se cortaron las fiestas. Entonces, la única manera de pararlo es haciendo la denuncia y llevando esta situación a los medios, y bueno, si no, este, la última instancia, recurrir a la justicia, que es lo que vamos a hacer. Ahora, yo me pregunto, ¿realmente el intendente Antía pretende que lo votemos después de esto? Le deja o usted la respuesta. No, no, yo no se le voy a dar、no. la respuesta. El tiempo lo va a decir eso, ¿no? Exactamente. <ríe> el tiempo, el tiempo Exactamente. lo va a decir. Jorge Chiribone, representante vocero de los vecinos que viven allí en la zona de La Barra y Montoya. Gracias por esta charla. Y si esto se encamina y, y vuelve de alguna manera a la rutina o a la normalidad que ustedes aspiran, les pido también que nos tengan al tanto. Por supuesto, muchísimas gracias por apoyarme. Que、bien. tenga buena jornada. Hasta pronto. Hasta luego. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta.